Dale, quédate. No te vayas de la radio comunitaria con todo. Ya empieza El Mirador. Una joven misión sobre política de actualidad argentina con Abuel, Nazari, Nicolás y Gastón. Porque la prensa es la artillería de la libertad.